Bueno, mañana movida i t aquí en la comarca. Exactamente, y con novedades. Decíamos, lo anticipábamos en el principio de esta mañana,、sí. de esta segunda mañana, porque decíamos que la visita de Sergio Massa fue bastante importante para Viena y para Patagones. Y uno de los que se reunió con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, fue Nicolás García y algunos referentes del Frente de Todos de Patagones. Y tenemos el testimonio de Nicolás García, quien ya lo tenemos en línea. Sí, señor. Nicolás, buen día. Te saluda aquí Camila y Franco en r a d i o e n c u e n t r o Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, es así, ¿no? Se reunió con, con Sergio Massa ayer con la intención de un pedido específico. Sí, aprovechamos la, la visita que hizo, que hizo Massa tanto a b i e r n a s como, como a Patagones. Estuvo visitando las instalaciones del Centro de Salud de Empleados de Comercio y. Bueno, pudimos dialogar sobre los distintos temas de la realidad de nuestro distrito y también dialogar con el ministro de Transporte, en donde estuvimos trabajando con la agenda que, que venimos llevando adelante también ¿tá? en estos días.、Uh -huh. Y el pedido específico tiene que ver con la reactivación del tren, ¿no? Que es uno de los pedidos que se viene realizando a Nación y que, bueno, vienen tratativas. Así es.、Eh, en eso, aprovechando que. Que más sabino con el ministro de Transportes, se, se estuvo trabajando en esa agenda, en esa posibilidad tan, digamos, tan demandada y tan cara a los sentimientos nuestros acá. El tren prácticamente fue el que, el que forjó la geografía nuestra, fue creando localidades, fue creando toda un, un, una identidad cultural muy fuerte y, bueno, sabemos lo que implica para el desarrollo. Del distrito, y bueno, se estuvo trabajando en esa agenda vinculada al tren y bueno, y también a, al transporte público en general. y Después, bueno, hablamos de la realidad política del distrito.、Uh -huh. Concejal, ¿y qué tan lejos está la posibilidad de que se reactive el tren que conecta Bahía con Patagones? Mira, a mí me parece、eh, primero hay que plantearlo desde. e e una mirada realista, sabemos que es desafiante, sabemos que demanda muchos recursos, pero si uno de los referentes más importantes de nuestro espacio político tuvo la voluntad y la iniciativa de venir a nuestro territorio y de plantearlo como tema principal de agenda,、eh, nos parece que, que es, es un punto importante para, para relanzar esta iniciativa.、Uh -huh. eh, sabemos que. Es mucho más fácil destruir todo un sistema ferroviario que reconstruirlo.、Eh, eso se hizo en determinados momentos de nuestra historia. Y bueno, plantear ahora esta posibilidad me parece interesante. Máxime pensando que、eh, hay un, digamos, un buen funcionamiento de la línea que conecta Buenos Aires con Bahía Blanca, un funcionamiento、eh, regular, estable, de hace muchos años. De, de la otra línea que conecta Vierna con Bariloche, y bueno, tenemos el desafío de cubrir、eh, esta, el, el espacio que queda entre Bahía Blanca y Vierna, que bueno, abarca muchísimos kilómetros de nuestro distrito. Y bueno,、eh, nuestro mayor deseo、eh, es que se、eh, hace muy, muy conforme, con mucha expectativa. Que referentes de nuestro espacio lo tomen como agenda prioritaria y también tenemos el desafío de convertirlo en una política de Estado, esta、uh -huh. iniciativa que, que, que, que trascienda los sectores, que haya un piso de coincidencia y que se entienda, porque es mucho recurso el que hay que poner, pero que se entienda que es clave para el desarrollo. Yo me acuerdo, yo recuerdo、eh, en los 90, cuando se, se empezó a desguazar. Todo lo que es el sistema ferroviario, que se hablaba que no era viable por las distancias que, que, que tiene que cubrir Argentina,、eh, como una excusa que, bueno, vi, viéndolo de, desde ahora, es una excusa vil. Vos tenés,、eh, digamos, países como Rusia que, que、eh, vincula ciudades, que duplica en distancias o triplica en distancias, por no hablar de extremo a extremo, pero es normal que haya distancias de miles de kilómetros cubiertas por el ferrocarril. Como sistema de transporte de cargas y de pasajeros, más importante.、Uh -huh. y, y bueno, nuestro mayor deseo es que eso se concrete y también por el impacto que siempre tiene en cualquier、eh, actividad económica en un sistema de transporte tan seguro y eficiente como, como es el ferrocarril. Así que bueno,、uh -huh. eh, trabajar para cada uno desde su rol para que esa. Realidad se concrete.、Eh, Concejali, ¿cuál es la mayor complicación? Digo, El estado de las vías Me, en su momento fue, fue un tema a tratar. Me imagino que, que eso también es, es un, una complicación al momento de, de la reactivación, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que digamos, hay que poner recursos、eh, digamos, para que para q que, un e digamos, u tren. Después, bueno, obviamente la máquina. bueno, Hay un montón de aspectos que hacen a. Reactivar algo que está abandonado hace muchos años,、eh, pero bueno, lo, lo vemos con, con, con expectativa de que se pueda se iniciar al menos. Nicolás hablaba justamente de, bueno, charlar un poco ¿no? de la actualidad política nacional de cara también al año que viene, 2023, elecciones. ¿Cuál ha sido el balance? e q u e han podido conversar? Es La importancia de que los distintos espacios, nosotros somos un frente político、uh -huh. y, y es fundamental que los distintos espacios entendamos y vayamos digamos, colaborando en una construcción que nos encuentre lo más fortalecido posible en un contexto digamos, que lógicamente es complicado. Venimos de una pandemia, y, hay factores externos que, que contribuyen a que digamos, estemos pasando por una. Situación difícil, desafiante desde lo social y que lo, lógicamente impacta en lo, en lo político. Así que los hombres y las mujeres de la política que estemos en distintos niveles de acción, digamos, tenemos que construir una propuesta que, que no, nos encuentre fortalecidos al momento de, de poder tener una disputa electoral y en este año que no es de elecciones, que nos encuentre Eh, en la gestión、eh, resolviendo los problemas que podamos resolver, bien. El concejal se reunió、eh, la semana pasada por otro tema con el, el funcionario que, el, o el, el empresario, mejor dicho, que lleva adelante la empresa、eh, Seferino y la comarca por una cuestión que tiene que ver con el transporte. Digo, lo, lo hablaba recién con respecto a la reunión que mantuvo con m a s a pero también han realizado gestiones en el plano local ustedes. Sí, mira, nosotros venimos trabajando desde que, desde que ocupamos una banca, venimos trabajando ese tema porque es una demanda social constante. Es un tema desafiante, el tema del transporte público en general y de la movilidad. Digo, desafiante porque sabemos que el, el, el, el transporte público en las localidades de tamaño intermedio como la nuestra, bueno, tiene un montón de, de limitaciones para, para que. Digamos, haya un sistema con cantidad de vehículos y recorrido amplio que, que sea sustentable, necesita mucho del Estado, pero a la vez sabemos que hay un montón de segmentos que se quedan sin la posibilidad de, de llegar a, a los lugares en donde necesita llegar, a, a atenderse por problemas de salud, a, a un servicio bancario o simplemente lo recreativo. Así que nosotros habíamos propuesto. Digamos, de manera urgente, la creación de una mesa en donde estén los distintos sectores que t e n g a algo para aportar, tanto el que ofrece los servicios como el que lo demanda.、Uh -huh. eh, eso todavía no se concretó y mientras tanto nosotros seguimos llevando digamos, adelante la agenda que nos planteamos.、Eh, uno de los temas era la demanda que tenían los chicos del instituto, ¿sí? que, que、eh, el colectivo, la última pasada, la hacía como una hora antes de, de que termine de cursar. Bueno, esa demanda simplemente fue a personarnos con el empresario, planteárselo y se pudo avanzar. Sabemos que hay soluciones tan simples como esa que también hay que hacer y sabemos que hay cuestiones más complejas, como por ejemplo que v u e l g a una línea interurbana que vaya por el puente viejo. Pero bueno, creemos que cada uno en su rol tiene que trabajar para ver qué se puede solucionar rápidamente y cómo se pueden encarar soluciones que llevan más tiempo, pero que, pero que sean. Digamos, lo más breve posible. Así que eso lo seguiremos haciendo e la expectativa que tenemos que esa mesa se concrete. Bien. Nicolás, gracias por este rato aquí con Radio Encuentro. Gracias a ustedes, chicos. Un saludo. Saludos. Charlábamos con Nicolás García, concejal del Frente de Todos de Patagones. Bueno, ¿no? Esta reunión que han tenido con Sergio m a s a en su visita en el día de ayer y también un poco la agenda local en materia de transporte. Bastantes cosas para que se p u a n c o n t a de a q adelante. Bueno, y la creación de esta mesa que decía Nicolás García respecto a los sectores involucrados, ¿no? En el transporte público. Veremos cómo se lleva adelante y si se concreta en el corto plazo.